Empezamos a vibrar de a poquito la fiesta de las infancias organizado por la Municipalidad de Santa Rosa y estamos a pleno con eso y dijimos tenemos hemos sacado transporte, sabemos que ya va a ser gratis hoy domingo lo sacamos Emanuel Alfayate. Eh, sacamos a Carluche que va a estar con la parte deportiva. Eh a Pablo, Pablo Ferrero bueno, también, fue la voz la que voz fue oficial en por general, supuesto. claro. Y, eh, bueno, colectividad ya las habíamos sacado en su momento ya, y como que fuimos sacando. Nos faltaba la parte, justamente, eh, una de las partes más lindas que tiene la Laguna Don Tomás, ¿no? Que es la parte de parapente y de todas las actividades, inclusive náuticas, náuticas. ¿no? Uh -huh. Y vamos a hablar con Martín Barneix. Sí, él justamente es piloto rescatista del Cuerpo Argentino de Búsqueda y Rescate en paramotor y piloto de parapente motorizado y va a estar va a ser parte del Día de las Infancias en el Parque Don Tomás. Así que vamos a presentarlo aquí al aire de la radio. Hola, Martín, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo ahí a los chicos del estudio y ah, casi para contarle lo que me quieran preguntar. Buenísimo. Primero es, eh, ¿cuántas personas entran en un parapente? A ver si me puedo tirar eh, ahí con alguien, porque yo sola ni loca. No, no, sí, de una, para el inicio de la actividad y para disfrutar en vuelo siempre estás con con un instructor, eh, donde el piloto él va atrás del pasajero y así puede ir disfrutando de, de lo que es esta aventura como lo que es el, el vuelo en parapente, en para paratricas. Qué golazo, qué golazo Martín realmente el tema del parapente en ahí en la Laguna Don Tomás creo que desde el momento en que empezaron a, a practicarlo y demás es una de las actividades imágenes, y actividades también ¿no? tal, de, primero sí. por actividad no ese olvídate, pero otra es una de las imágenes más lindas que, que tiene la Laguna Don Tomás cuando uno va a visitarla va a recorrerla, es como que no sé uno los ve ahí y no sé, es como que está en otro lado, se conecta con otro sí. lado Sí, es una actividad muy linda, es una pasión que la llevo muy dentro mío, en la cual le, nada le agradezco siempre infinito haber conocido a, a quién es mi amigo hoy, Gustavo Díaz, que es, fue instructor en su momento, y que hoy la seguimos compartiendo juntos, a, a, a pesar de todos los años que... han Hace 25 años que me dedico a esta actividad, y la compartimos ya sea acá, en Santa Rosa, en Pico... Viajamos a pueblos, eh, donde nada, tenemos otros pilotos con los que compartimos el cielo. Así que nada, es un orgullo, aparte, poder volar en 5 kilómetros que tengo de mi casa hasta la laguna. Quiero decir, despego el parapente, salgo a volar, disfruto de la vista de, de nuestra ciudad. Y nada, lo pasamos re lindo, la verdad. después una mate Después de un vuelo, salir a volar nuevamente la gente que se copa, te saluda desde abajo, nah, es una actividad muy linda, eh, nah, lo disfrutamos mucho, en realidad la disfrutamos muchísimo. Martín, eh, ¿cómo es el espíritu, cómo tiene que ser la personalidad de esa persona que se suba un parapente? Eh, mirá, hay veces que, si bien la persona te anticipa los miedos, pero... Nada se compara ponerle como para decirte pararte a la orilla de un pecho a estar sentado mm. eh el miedo deja de existir en ese momento la adrenalina eh, ni te das cuenta de lo que está haciendo los disfrutar en el momento cero eh, es una aventura muy linda por hacer mm. que no te la olvidas jamás y es más vas a querer más es muy muy adictivo eso Sí, quizás también para ahí el que. El que tiene ese miedo inicial, después, es como vos decís, ¿no, Martín? Después de esa primera experiencia ya eh, la gente sabe a lo sí. que se enfrentó y por eso eh, se pierde un poco ese miedo, ¿no? Sí, olvidate. Eh, a ver, es como toda actividad, como volar en, en un avión, volar en un planeador. Esto está más contra la naturaleza porque estás volando al aire libre, te pega el, el viento de cara y vos decís, Estás volando, estás volando con un trapo arriba, un motor en la espalda, y vos decís, eh, no, es maravilloso. Es increíble. Martín, eh, vos me decías que hace un par de años que bueno que empezaste con esto aquí en La Laguna, ¿cuánta gente ahora está haciendo y practicando parapente? Eh, sí, nada, es una actividad que comenzó ya por los años 90, 91, y donde se practicaba mucho más lo que era el vuelo libre, el motor. Y nada hoy en día te hace un poco más independiente, volamos tomada en la ciudad, como volamos nosotros y realmente somos un grupo muy chico, hay quienes quedaron con vuelo libre con motor hoy en santa Rosa eh, somos dos eh, por ahí se suma como te decía hoy eh, colegas de otros pueblos viajamos los otros, pero hoy en sí en Santa Rosa eh, somos dos pilotos eh, con la idea de querer sumar algún alguno nuevo para nada, copar el cielo con los colores que queda re lindo con, volando. Eh, nada. Por eso complica la situación económica, que son caros los equipos, los cursos también son caros. Y bueno, la gente se arrima, pregunta, pero son número Hoy en día, como mostrar la economía, es, es todo muy caro. así Pero bueno, eh, somos lo que somos y la pasamos lindo y, y nos alcanza a por ahí que con que la gente vea y disfrute de lo que hacemos, ¿no? Martín, ¿la velocidad del viento tiene que haber una determinada velocidad o cómo es eso? Sí, bueno, con respecto al viento, eh, estamos limitados a una máxima de 20 kilómetros, 18, 20 kilómetros, para no poner en riesgo nuestra integridad, ¿cierto? Eh, después de ahí para abajo, volamos tranquilo y bajo los límites... de de riesgo. ¿no es eh, ya superando esos vientos, eh, nada, abajo se guarda el equipo, se junta eh, nos juntamos mate y listo, a charlar, a disfrutar de otras cosas. verdad Y pre a, previo a la salida eh, a volar, eh, ¿tienen alguna charla con, con esa persona que se va a eh, subir con ustedes? ¿Cómo es eso? Eh, sí, obvio, hacemos Por ahí hacemos se le hace un plan de vuelo, que yo vamos a pegar la vuelta a la laguna o nos vamos más para el campo, eh, a la estancia de La Maldina. Ya son ahí un recorrido como para ah, para el disfrute, ¿no? Y siempre hablando con, con el pasajero para ver eh en esa charla cómo lo sentís. Tal cual. Tal Porque por ahí puede demostrar el miedo o a la altura, a la velocidad, Aunque, viste es un paseo muy muy tranquilo porque se vuela 40 50 kilómetros por hora se vuela muy ligero tampoco eh, Martín, y como cómo es? vos ustedes dónde aprendieron digamos a, a, con el tema del parapente ¿Cómo conociste este este deporte eh, que bueno que obviamente no uno puede volar eh, hemos hablado con el tema de, de, de los vuelos de bautismo el tema de un avión el tema de, de las de, de, de qué sé yo hacer eh, paracaidismo y Y viene el parapente. ¿Cómo, ¿Cómo es que elegís este y no otro? Eh, fue justo un día 27, estamos hablando, 27 de septiembre de 97. Hice un salto en paracaídas. Eh, siempre me gustó el tema de adrenalina. Y en ese lugar había una persona con la que me contactó después con un estudiante que tiene la, tenía la escuela Maulén de parapente. Okay. Así que, nada, yo quería trasladarme, no era solo abrir paracaídas, aterrizar y o no. Yo digo, bueno, qué lástima que no se suspende más en el, en el aire. Y yo desconocía de la actividad de parapentila acá en, la, en Santa Rosa. Claro. Y ahí arrancó todo esto, en el año 97, hasta la fecha, por suerte. Qué bueno, no, no, realmente, eh, porque digo yo, no el día hoy, hoy por hoy, eh, ustedes también enseñan, eh, dan instructivos de parapente, eh, o, o eso se tiene que aprender en otro lado, ¿cómo es el tema? Sí, nosotros damos una enseñanza básica eh, para el que se quiera sumar, eh, la idea es eh, siempre, si quiere tener una licencia deportiva, lo puede hacer con un instructor de, de una escuela eh, ya colectiva, formada como en Sandil, como en eh, la Madrid, hay varias escuela acá cerca de, de La Pampa. Eh, nosotros hemos formado piloto, eh, con Gustavo Cristóbal, ah, ¿no? pero ya estamos hablando a nivel de, de licencia, que eso por ahí te permite poder volar tranquilo en otras provincias en la cual te la piden, Mm. Eh pero ya pasa más por la parte de, de, de legal ya o sea, está en rampa trampa te quiero decir, está por volar en una montaña te piden la licencia de piloto para ver si estás sos apto o no para volar más que nada piloto nuevo nosotros ya venimos de hace año volando no la necesitamos mm. claro la experiencia te da ya esa confianza podríamos decir eh sí sí obvio eh Nada, hay que volar seguro y a conciencia, ¿sí? porque estamos volando, llevando gente y nada, hay que correr cero riesgo. El que está dentro de las posibilidades, porque estamos en un, una actividad que nada, tiene sus sus cosas para tener en cuenta, ¿no es cierto? Al momento de, de poner un arné al, piloto, al pasajero adelante. Martín. Eh, contame martín cómo tienen planificado digamos el, el domingo 28 de agosto eh, con, con la gente porque te puedo asegurar que desde las 14 seguro que la cola va a ser amplia Sí bueno ahí, ten, ahí estamos organizados ahí con, con José de vinto eh, el horario nuestro para empezar con la actividad de son a las 16 30 mm. eh, que, nada armar ahí un circuito de vuelo por toda la laguna Eh, como te decía, se va a llegar a chico de Pico Otro general San Martín aquí hacemos más Copado el cielo de acá, de Santa Rosa Van a salir desde el Club Náutico, ¿verdad? Eh, no, no eh, Nosotros tenemos el campito Que lo tenemos ahí cedido eh, Por la municipalidad eh, en Lo que es la Escuela Municipal de Canotaje Donde estaba la isla Donde estaba el negocio Y mm. eh, bueno, ahí en ese predio La isla de la... No, y siempre realizamos nuestra actividad con, PE, con la práctica Martín Martíín eh, y ustedes van a hacer una demostración ustedes o la gente se va a poder eh, subir no no es solamente de hoy en día es solamente demostración bien, ah, bien perfecto sí. está bien está bueno bien. Pero igual la gente no se, se acerca y, y quiere saber no y conocer un poco por ahí quien quien no sepa de qué se trata también puede puede verlo no, sí, seguramente, con todo gusto que se lleguen, que, que nada, que le vamos a dar a conocer más de cerca la actividad, está muy bueno. Martín, eh, acá un oyente pregunta, ¿cómo es el rescate en paramotor? Bien, eh, es una actividad que con respecto a la, yo estoy perteneciendo al grupo Caburé, mm. que fue hecho hace muy poco por colega de Chascomús. Eh, el Cuerpo Argentino de Búsqueda y Rescate en Paramotor y Paratráj. Eh, esto yo esto lo veníamos haciendo con desde el Ministerio Público Fiscal. Eh, hemos tenido dos búsquedas eh, no hace mucho. Lo han convocado para ayudar a bomberos y a policía a buscar personas perdidas, ya sea ah, eh, en un momento a esta persona ahí de Magachín, bueno, nos convocaron y hicieron el rastrillaje por el terrestre con los animales y no, no lograron dar. Bueno, entonces nos convocaron a nosotros. Y hoy en día con el con Caburé, eh, es una asociación sin fines de lucro en el cual eh, ya somos 200 los pilotos que estamos abocado y a, y a la espera de nada, de que en cualquier momento nos puedan convocar y poder dar una mano a, esta, a al, al Ministerio Público Fiscal de donde corresponda para para esa búsqueda, ¿no es cierto? Eh, donde nos los equipos desde arriba, como nosotros tenemos la posibilidad de volar lento y hacer un buen paneo y una observación sobre los terrenos, eh, eh, facilita muchísimo esa búsqueda a la policía, ¿entendés? Entonces... Sí. Nada, está muy bueno esta idea de los chicos de charcumús y y que cope toda la argentina con esta metodología qué grande no, no, la, la verdad es que es, es maravilloso y, y un avance bueno viste que algunas veces recurrir a por ejemplo cuando vos decías de búsquedas y demás claro. eh, está muy bueno recurrir a, a, a deportes que, que realmente eh, ya ahora se utilizan ya como disciplina y poder recurrir a eso para otro tipo de ayudas también. Sí, la verdad que la verdad que a, a mí me pone recontento que más allá del fin de que, a ver, no es lindo tratar de ir a buscar una persona ya sea perdida en vida, bueno, está bien, pero es poder colaborar y contribuir con con, con estas cuestiones está muy bueno. Ni hablar, ni hablar. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, no, Súper interesante. Te invitamos a la radio algún día a que nos vengas sí, a contar bueno. un poquito más con, con los compañeros ahí que van a, a van a llegar este domingo. Eh, ya estás en contacto, ya tenés ahí el, el teléfono con, con el productor, así que eh, los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Perfecto. Gracias por el llamado de y a disposición para cuando quieran, ¿sí? Por favor, gracias a vos. No, por pues, pues, favor. Saludos chicos.